Bueno, ¿cómo te lleva la campaña? Mira, es una campaña intensa, pero este la estoy disfrutando mucho, estamos recorriendo el interior, estoy mucho también en General Pico, que yo soy de General Pico, y también con algunas actividades en Santa Rosa, este, intensas, muy muy intensas, de contacto con distintos sectores, con jóvenes, con abuelos, este, en los barrios. Así que eh caminando un poco la ciudad de Pico, un poco la ciudad de Santa Rosa y algunas actividades en el interior, como te decía recién. ¿Qué notas en la gente, Melina? ¿Qué dicen? ¿Qué qué preocupa? Mira, la gente este está recién tomando conciencia que no lo hizo así en las PASO, este de qué elección estamos eh, en, a puertas de qué elección estamos, que uh -huh. es una elección legislativa. Había mucha confusión con el orden nacional, este, hubo poca participación a mi entender, este, porque hubo mucha gente que no fue a participar, pero uh -huh sigue habiendo un cierto mal humor social por el tema de el trabajo, los tarifazos, y bueno, este necesita ser escuchada, básicamente necesita ser escuchada, ¿no? Y, uh -huh. eh, pero una vez pasado esa frontera de que te ponen de, de, de la situación en la que viven diario, después están abiertos al diálogo, y de ese diálogo nos podemos nutrir ampliamente Ariel, Franco y yo. Eh, ese mal humor social que vos decís esos temas uh -huh. que que preocupan no se vieron reflejados en la, en las urnas en los últimos no. pasos te parece que, que en que en esta sí el resultado puede ser diferente algunos dicen que no que ya está cantado lo que va a pasar en en estas elecciones Mirá, nosotros este todos los días este, tomamos contacto para, precisamente para que este la gente conozca nuestra propuesta pueda decidir Hay un sector joven que les también anoche, por ejemplo, tuvimos un encuentro con debate con jóvenes, este, con amplia participación, de que por ahí es el sector este, que votó sin saber muy bien qué se votaba. Y bueno, es también a uno de los sectores que apuntamos, ¿no? De qué pretendemos nosotros como legisladores a nivel nacional y, y en qué los beneficia, ¿no? Uh -huh. eh... Eh, nosotros, para nosotros, este, todas las cartas no, no están jugadas. Este, por supuesto que queremos... Somos los candidatos más votados eh, por sí solos, ¿no? En la coalición que hace el análisis... Este, cambiemos, sí. la coalición de los tres candidatos no, no superarían. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es convencer a aquel electorado que no, no fue a votar, este, de que nuestra propuesta es la mejor, y este, bueno, para eso hemos hecho el diagnóstico y, y empezamos a, a salir de nuevo en campaña. Sí. En, Para nosotros no está todo dicho. Eh, ¿Te sorprendió Martín Maquera a vos personalmente? ¿Qué, qué te pareció los resultados que, bueno, que consiguió ¿no? en las PASO? ¿Y, y en Pico eh, principalmente? En Pico principalmente, sí. En, en Pico principalmente. Eh, lo que sí también nos encontramos cuando hablamos en Pico, que hay un desconocimiento eh, de que Martín ya es eh, diputado nacional. Mira vos. Y que representa a los pampeanos. Este, Y él hace su campaña en base a que, bueno, va a defender los intereses de los pampeanos y que es el cambio. Nosotros consideramos que dentro del justicialismo también somos el recambio. Por lo menos yo nunca me postulé a un ningún cargo electivo, Franco tampoco. Ariel, si bien sí, hoy es diputado provincial, no para el nivel nacional. Y mmm, encontramos con que... Eh, la gente no sabe de que ya durante estos dos años era su representante en la cámara, ¿no? Uh -huh. claro, claro que ya, ya viene ocupando el cargo digamos. Exactamente. Me Melini, exactamente. y cuesta que las mujeres encabezan las listas, ¿no? principalmente en, en los partidos sí. tradicionales me parece. Exacto, sí, sí. ¿Por exacto. qué pasa esto? Eh, mira, este tiene que ver con la estructura por ahí del de, de partido. Igual te digo que yo veo este, que se está generando un cambio en cuanto a la participación de, de la mujer. La otra vez estuve en encuentro de mujeres y yo decía de que no, no creo en esto de la discriminación positiva viste creo en la en la, en la igualdad y eso que estoy por el cupo femenino uh -huh. dentro de, de la lista claro. este viste que a las mujeres no sé si a vos te pasa por ahí nos cuesta el doble conseguirlo o tenés que demostrar es el doble para este para estar en en en un lugar claro. pero creo que a lo largo de los años esto se ha ido modificando vos fíjate de que mi abuela tuvo que luchar para poder votar uh -huh. ya mi mamá nació en el marco de tener este la posibilidad en su mayoría de edad eh, de votar y de poder reflejar en en las urnas este eh, lo que querían para su país, para su provincia, ¿no? Este es un proceso tal vez no tan rápido como debería ser, pero yo creo que es un proceso este positivo y, y de cambio claro el, la sociedad es machista sí, no solo la política es la machista. So exactamente la sociedad pero vos fíjate de que bueno tengo una hermana que es encuestadora permanente de hogares y ya los parámetros han cambiado en el sentido de que este las mujeres cada vez más somos jefas de hogar. Uh -huh este Eso hace que, bueno, cambie la, la, cambie la visión Viste que las mujeres tenemos una visión distinta sobre la, sobre la realidad Tenemos por ahí una sensibilidad que los hombres no tienen con respecto a algunos temas ¿no? claro claro eh, ¿Y cómo, cómo te llevas, digo, qué ruido te hace esto de, de que haya dentro del PJ Que incluso se los ve en los actos intendentes que están o condenados O implicados en denuncias tan graves como denuncias por trata de personas Este, mirá, eh, yo con respecto a ese tema te diría de que este, soy cautelosa y estoy a la espera, ya hay una condena, pero creo que hay una apelación, este hay, estoy cautelosa de lo que la justicia di dictamine. Vos lo estás diciendo por intendente de Lonquimay Claro, el de Macachín, sí, No está firme la condena, claro, eso, no eso es. No está firme la decir. condena. Este, una vez que tengamos firme la condena, este, de ahí en adelante supongo de que se tomará este una, una posición. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves la provincia en esta pulseada con Nación, Melina? ¿Qué qué te parece a vos o cómo te parece a vos que van a ser los años por venir si sigue esta tensión y este enfrentamiento? Eh, van a ser van a ser complicados los años por, por venir con este este enfrentamiento. Yo no lo veo tanto como enfrentamiento, sino que dos posiciones co contrapuestas. Yo entiendo de que el gobernador por ahí es duro en sus calificativos, pero él fue electo para defender a todo el pueblo de la provincia de La Pampa de, de distintas circunstancias, y nos encontramos viste, con una nación que por ahí dice que no estamos abiertos al diálogo, pero tampoco hay un canal de diálogo del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, es complicado eh presentarle cuestiones a la nación eh. Fíjate vos que de los tres alteos que pretendíamos hacer, bueno, aceptaron solamente uno, los otros dos no, eh, es una ruta nacional, nosotros entendemos que los pampeanos tienen que estar comunicados, es una ruta que estamos arreglando con este, los ingresos de todos los pampeanos cuando debería este, estar compuesto por los el dinero de toda, de todo el país porque es una ruta nacional, pero... este no podés dejar desatendida la provincia eh, pero tampoco no reclamar lo que corresponde, Felicita porque claro. eso va en detrimento de todos los pampeanos, ¿no? Uh -huh, seguramente. Eh, eh, tuve la oportunidad de observar esta, estuve eh, varios días en, en Buenos Aires y observar uh -huh. eh, la contracara de lo que está pasando hoy en la provincia de La Pampa ¿no? la cantidad de dinero que se está poniendo en obras, en rutas, autopistas, etc. Exactamente, etcétera. exactamente. Es otro país. No, felici sí, Felicita, yo no, no pretendo que no le hagan nada a Buenos Aires o a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este, pero sí pretendo un país federal, que esté distribuido equitativamente, de que no se favorezcan algunas provincias en detrimento del resto. Eh, siempre lo hablamos con Ariel, que si vamos al Congreso, no somos dos personas desestabilizantes. Votaremos todo lo que tenga que ver. Con el beneficio del país, con el beneficio de la provincia en particular, pero aquello que vaya en contrapartida de la, de la provincia, por supuesto que no va a contar con nuestro voto, ¿no? Uh -huh. Melina, ¿cómo votarías, eh, si, si tuvieras una banca, el pedido del aborto legal, seguro y gratuito? ¿Qué posición tenés? Mira Eh, es un tema que tengo que estudiarlo más en profundidad como para este, fijar una, una posición. Este, por supuesto de que ya está legislado lo que tiene que ver este, con el aborto asistido con ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo un abuso o este.. Alguna, alguna enfermedad o una insanía de, detectada, etcétera. Pero es un tema de que es muy sensible como para que sin haber revisado y haber estudiado en profundidad te pueda plantear este una, una postura. Tiene que ver también muy mucho con la individualidad de cada uno de los, de los seres humanos y de cómo se plantea ante esta situación. Pero es un tema que sí este, este sería de revisar y a, y a profundidad ¿no? para, para emitir un, un voto con conciencia. Melina De Luz, te agradezco muchísimo tu tiempo Te mandamos un no, saludo No Te agradezco a vos, felicitas por tu espacio Y saludo a tu audiencia Hasta luego Bueno, Hasta la, luego. la idea era escucharla, no habíamos entrevistado nunca A Melina De Luz en este espacio Es quien acompaña a Ariel Rauschenberger Y ahí tenemos un pantallazo de lo que opina Con respecto a diferentes temas Que son temas que se están debatiendo hoy en día 9 de la mañana, 28 minutos Las 40